porque sabemos que está en Buenos Aires con la secretaria general de UTELPA, La Pampa, Claudia Fernández. Claudia, Pablo Cucharini y Johnny Moleker te saludan. Buenos días. Buenos días, Pablo, y bueno, buenos días a los que nos escuchan. Sí, estamos llegando a la, a la Plaza de los Congresos en eh, donde concentramos para, para después marchar hacia el Palacio Pisurno. Eh, eh, Claudia, aquí en la provincia de La Pampa las escuelas permanecen abiertas y hay algunos docentes que eh, han concurrido a dar clase. Sí, las escuelas siempre permanecen abiertas y los pues, pasan siempre. No tengo todavía el relevamiento concreto, pero obviamente bueno estamos teniendo algunos problemitas de comunicación ya lo dijo Claudia está viajando ¿eh? a la Plaza de los Dos Congresos ahí donde se va a hacer eh, una actividad eh, Claudia eh, nos escuchás? Sí, perfecto. Sí. Ah, no, porque se nos corta un poquito la comunicación. Eh, a ver si completabas el concepto este que decías que eh, no tenés... Hay representantes en los micros de todas las seccionales y por lo que tengo del acatamiento, hace un acatamiento altísimo. Las escuelas obviamente tienen que estar abiertas, pueden estarlo, porque además... Eh, el directivo va y abre y puede adherirse al paro o puede estar abierta la escuela con cualquier otro docente que, que trabaje. Obviamente en esto hay libertad de acción para hacer el paro o para trabajar, pero el acatamiento a nivel provincial es altísimo. Eh, eh, Claudia, eh, para que queden claros, ¿por qué paran los docentes hoy y mañana? En realidad tiene que ver con el tema de las políticas educativas, Más allá de, de algunas apreciaciones que se puedan estar haciendo. Eh, todo esto se garantiza a través de una paritaria nacional en donde se fijan estas políticas y en donde se fijan los acuerdos. Podemos estar hablando desde lo que es formación docente, podemos estar hablando de lo que tiene que ver con becas, programas socioeducativos, eh, con, continuidad del incentivo docente, eh, también tiene que ver lo salarial, eh, todo lo todo lo que hace a la... Ejecución de un presupuesto en educación, se trata dentro de lo que es la paritaria nacional. Y esta paritaria ha sido cerrada desde el año pasado, no se abrió en agosto y sigue sin abrirse en este momento. En un momento en donde el Ministro de Educación de Nación dice de que el Ministerio de Educación de Nación no tiene escuelas, entonces tampoco tendría que tener ministro con ese criterio. Pero bueno, en esta instancia eh, hay provincias, ustedes saben que la provincia de La Pampa Somos tocados en lo que tiene que ver con la subejecución de los presupuestos, porque un 40% de lo fija de financiamiento educativo lo fija, lo aporta Nación, en eso sería vería afectado, nos veríamos afectados en el tema de, de, los, de la formación, programa socioeducativo, incentivo docente y demás, pero hay provincias que no tienen paritaria como tenemos nosotros y se ven afectadas hasta en lo salarial. Entonces dejar en una total anarquía al país en materia de educación, cuando en realidad tienen que ser garantes de la educación de los ciudadanos y ciudadanas para que el derecho social a la educación, como lo dice la ley nacional y las leyes provinciales, esté garantizado. Eh, Claudia, eh, la sensación que tengo es que hay muchos palos hacia el gobierno nacional, y aquí en la provincia de La Pampa, ¿cómo estamos? Sí, en una problemática realmente gravísima, nosotros lo hemos dicho estos días, el día 2 nosotros tuvimos una paritaria provincial en la cual el gobierno provincial... Eh... Atándose a este no llamado a paritaria nacional, nos dice que hasta que no esté la paritaria nacional no van a tener unos números como para poder darnos propuestas. Pero no solamente nos da como respuesta esto el sector docente, nos da a todos los trabajadores en relación con la provincia, porque eh, esto le pasó a la, la mesa salarial de los demás sindicatos, dio la misma respuesta. Esto año tras año viene pasando, el año pasado los conflictos eh, se intensificaron a comienzo de año cuando se se atrasó. Esto pasó en otros momentos de la historia del país. Ustedes recordarán el momento en que en la provincia de Buenos Aires hubo 17 días de paro y no se iniciaron las clases debido a todas estas problemáticas de, de no propuestas salariales acorde a las necesidades en, eh, para los trabajadores cuando Suteba no inició las clases. O sea que, bueno, parece la historia... ...de todos los comienzos de los ciclos lectivos. Bien, Claudia. Eh, yo sí, Claudia, buen día. Eh, más allá de que no es el, el único punto de conflicto... Eh, ...¿cuál es el, el, el punto base de la, de la paritaria... ...para, por supuesto, poder empezar a discutir... ...el inicio de las clases? Y de la paritaria nacional el llamado paritaria. El diálogo. Hoy no hay diálogo. Hoy hay, por todos los medios... ...y por todos los funcionarios que hablen de educación hay una negación a la paritaria nacional y en función de eso es que es el conflicto que está en este momento. Y esto además trae acarreado a los conflictos provinciales que pueden llegar a surgir con el nuestro si el día 10 no tenemos un llamado en la paritaria, que pasamos a cuarto intermedio no tenemos una propuesta acorde a las necesidades de los trabajadores. Bueno, el ministro Bullrich en las últimas horas dijo textualmente que... Eh, Las pocas horas trabajadas por parte de los maestros impiden un salario más alto, ¿no? Esto habla un poco de la, de la, eh, de la poca iniciativa de negociación que tienen el, el gobierno y sus funcionarios, ¿no? Sí, eso habla del menosprecio que hay hacia la labor docente, porque decir que las pocas horas de trabajo que tiene un docente hacen que el salario que tienen es el salario adecuado, también lo llevó a decir de que iban a poner maestros voluntarios, dijo la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y demás pero bueno, es el puesto de trabajo docente en realidad no son las horas que se está presente en las instituciones escolares, ustedes saben que si fuera por eso no estaría planificado, no estaría corregido, bueno, un sinfín de cosas que parece que todos los años tendríamos que estar explicando, esta no es la situación, eh, estar hablándole a alguien que desconoce totalmente El puesto de trabajo y está ocupando una cartera tan importante como la que ocupa, realmente eh, nosotros tenemos apreciaciones hacia su función, realmente eh, por educación uno a veces no las dice no la, y más en los medios no, la, no las da a conocer, pero se estarán imaginando lo que está pasando con mi cabeza. Bien, Claudia, te agradecemos estos minutos con Radio Germés. Gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada y bueno, estaremos informando, estamos ahora llegando a Buenos Aires, eh, hoy es la marcha de los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero mañana es de producción, industria y educación, o sea que no achacemos todo a lo que es al sector educativo, porque ustedes saben que la situación de despidos, cesantía, B90 de, y demás es a nivel general, o sea que hoy estar centrando en la labor docente eh, y en lo que pueda decir el Ministro de Educación, sí, porque sería el inicio del ciclo electivo. Pero la problemática tiene que ver con políticas públicas integrales acorde a las necesidades que hoy no están hablando de inclusión, no están hablando de producción, ni están hablando de más importaciones, están hablando de más despidos y bueno, esto es lo que pretendemos revertir. Gracias de nuevo, Claudia. A ustedes. Gracias. Bien, la palabra de la Secretaria General de UTELPA, Claudia Fernández. De...